No, buenas tardes. Disculpen ustedes porque tengo muchos problemas de conexión. Bueno, ahora se escucha perfecto para los que era perfecto. recién. Perfecto. Aquí me quedo y aquí no me muevo. Muy bien, Claudia. Bueno, y también era una posición este inamovible en el reclamo por la recomposición salarial de todos y de todas las docentes universitarios ...de la Argentina, Claudia... Eh, ...desde principio de año... ...pero qué fue lo que fue pasando... ...que ahora estamos encontrándonos... ...con la novedad de un 7% de aumento... ...como le contaba recién a la audiencia... ...qué fue lo que pasó en este año, Claudia, al final? Bueno, lo que fue pasando... ...además de la angustia de la pandemia... ...para toda la sociedad y para todo el planeta... ...es que nuestro universo universitario... ...estuvo eh, manteniendo y sosteniendo... ...la educación superior... ...a costa del de propio sacrificio eh, de toda nuestra planta docente... ...sin tener un acompañamiento por parte de, eh, del gobierno nacional... ...en lo salarial y tampoco de las autoridades universitarias... ...a quienes seguimos reclamando eh, un bono, una compensación... ...un reconocimiento por todos los gastos ocasionados en virtualidad. Esto a mente que cada quien, ya lo hemos hablado varias veces ha tenido que convertir su, su comedor, su sala en un aula o algún lugar silencioso de la casa para poder conectarse con todas las dificultades que esto conlleva y teniendo capacitaciones en tiempo récord eh, para... No todo el mundo estaba habituado a esta nueva modalidad, esta nueva forma de trabajo remoto desde los domicilios, ¿no? Así que llegamos ahora a fin de año, sobrecargados de trabajo Eh, sosteniendo los exámenes virtuales para cursos muy numerosos, atendiendo consultas a toda hora. Y, y bueno, este 7% que el gobierno acaba de eh, acordar con las restantes federaciones y que nuestra federación no suscribió porque consideró insuficiente, nos coloca en una de las peores paritarias de todo el sector público a nivel nacional, ¿verdad? Porque vamos a llegar a mediados de diciembre, que es cuando recién vamos a tener la revisión, para ver cómo ha impactado la inflación, con un desfasaje, un retraso, una pérdida con relación a la inflación del poder adquisitivo de nuestros salarios, que va a estar rondando el 20%. Esto es... Eh, un saqueo muy grande a nuestros bolsillos que están depreciados y que todo el mundo ha tenido que renovar sus equipos tecnológicos sus herramientas todo el mundo ha tenido que eh, mejorar su, su equipamiento domiciliario mucho con muchas veces compartido con todas las familias ni hablar que estamos compartiendo redes, estamos compartiendo paquetes de datos de nuestros celulares y bueno eh, ese apoyo y esa esa ayuda que esperábamos por parte de la institución universitaria. ...no ha llegado... ...y del gobierno nacional... ...más allá de los saludos... ...y las felicitaciones del ministro Trota... ...lo único que ha anunciado... ...en materia de sostenimiento de herramientas... Eh, ...para poder realizar nuestro trabajo... ...han sido líneas de crédito... ...con el Banco Nación... ...para la adquisición de nuevas computadoras... ...es decir, poco aumento... ...casi nada de salario y más endeudamiento para familias que están muy endeudadas ya por la situación que padece toda la clase trabajadora y de la cual no somos ajenos en absoluto, ¿no? Así que creemos que ha sido este una un retraso muy muy este muy grande para nuestro nuestro espacio y esto se ha manifestado en lo que han sido nuestras asambleas que eh, por unanimidad han rechazado este 7% por considerarlo muy insuficiente y porque deteriora no solamente nuestros ingresos, deteriora nuestras eh, ya eh, sacudidas obras sociales universitarias también. Bueno, es mucho perjuicio y por eso es que estamos hoy nuevamente visibilizando en un contexto en el cual ni siquiera hemos tenido respuesta por parte del de, eh, Consejo Interuniversitario Nacional a las propuestas que hemos llevado a las comisiones de trabajo con relación a la posibilidad de nombramientos de docentes que están en condición de interinos o, o contratados incluso, el pago de salarios para docentes ad honorem, la posibilidad de ascensos de categorías de auxiliares de primera a jefes de trabajos prácticos. Tengamos en cuenta que nuestra planta docente se compone muy mayoritariamente, es la base de nuestra pirámide de este docentes auxiliares y gestos de trabajo prácticos, también adjuntos, que en esta situación de pandemia y en aislamiento han sido quienes mayoritariamente han estado sosteniendo la virtualidad desde los hogares y con condiciones muy muy precarias también, ¿no? Muy bien, Entonces, Claudia, bueno, me es... había quedado pendiente de la anterior vez que hablamos y que pasamos por todos estos puntos, preguntarte si Correcto. esto esto de la situación de la pandemia también estaba dejando en evidencia que por ahí el sistema utiliza normalmente este bloquear los ascensos y demás para trabajar con menos docentes y hacer el laburo que hay que hacer de todas maneras. ¿O es una sensación? No, sí, esto ha ocurrido. Además, también hay, eh, esto también debo decirlo, no les obliga, eh, que hay muchos y muchas, sobre todo muchas, docentes que en esta situación de pandemia, dada la imposibilidad de que se cubran los... Eh, las vacantes que se cubran con reemplazos, digamos, los, los pedidos de licencia, mucha gente no se ha tomado de licencia ni se ha sobrecargado doblemente o triplemente por el tema de los cuidados de los hijos a cargo que están también escolarizando. Entonces, esto ha sido eh, aprovechado, como vos decís, hay que decirlo de ese modo, por las autoridades universitarias que no han tenido eh, esa sensibilidad para atender el emergente de esta pandemia. Entonces nos encontramos con una planta docente que está congelada, una carrera docente que nos pone un techo al cual es imposible este, ascender y sin embargo las obligaciones están porque los cursos hay que atenderlos y cuando se trata de cursos muy, muy numerosos, ahí no se distingue quién es profesor, quien es jefe, quien es auxiliar y todo el mundo pone el hombro porque así ha sido durante la pandemia no entonces esto es un poco lo que decimos, hay cosas que no hubieran costado dinero, por ejemplo eh, la regularización de los docentes interinos, pasarlos a la condición de regulares o el tema de los contratados y contratadas que puedan tener una situación un poco más ventajosa en dentro de la carrera porque ya hace muchos años que vienen sosteniendo esa condición de precariedad, precariedad laboral. Así que, bueno, esto es un poco lo que estamos reclamando eh, al fin y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con eh, la vuelta a la presencialidad o a la bimodalidad o a la, a la forma híbrida, como se le llama, que es el retorno a las aulas en la post-pandemia, cosa que hasta el momento sigue siendo bastante incierto porque los protocolos que no están todavía debidamente consensuados si no tenemos los relevamientos suficientes en todo el sistema universitario nacional, amén de que esto eh, supone que estamos dependiendo de lo que diga la autoridad universitaria en cada jurisdicción, en cada distrito. no Esto no es una decisión que se pueda tomar nacionalmente para todo el mundo, sino que va a depender de la, la evolución de, de la pandemia en cada uno de los lugares. Muy bien. Eh, a la pasada también habíamos nombrado la otra vez eh, la, la que había algunas excepciones en algunas universidades, había habido el reconocimiento de gastos, por lo menos, Claudia, no no sé a cuántas universidades nacionales alcanza. Sí, muy poquitas, lamentablemente muy poquitas. Lo hemos formulado eh, formalmente este en reunión de comisiones y el propio secretario de Políticas Universitarias, porque no puede ser que sobre 57 universidades solamente hayan pagado eh, un bono o una compensación por única vez en la Patagonia Austral, eh, en San Luis ahora, en Comahue, en Luján, eh, en la Universidad Nacional de Urlingam, de donde es rector era rector el propio secretario de Políticas Universitarias, ahora en uso de licencias, Jaime Persic, y la última fue la UNIPE, la Universidad Pedagógica. El resto del sistema estamos... Eh, con un pedido muy sostenido allí en La Pampa también, en paritarias particulares, y sin embargo es algo que se sigue negando. Sabemos que las universidades han tenido partidas adicionales, que tiene que ver también con la situación de la virtualidad, y sin embargo nada de eso ha llegado este a poder mejorar o mitigar tan solo la situación tan tan eh, desfavorable en términos salariales que tiene la docencia. Así que consideramos que Eh, como mínimo tendría que ser un, el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo que establece en los artículos 20 y 21, que es la patronal universitaria quien debe hacerse cargo del suministro, de proporcionar todas las herramientas en todos los sentidos para el desarrollo de la tarea docente. Esto lo están incumpliendo, dicen que no tienen plata, pero sabemos que el gobierno les ha enviado plata y sin embargo este no no aparecen los fondos para para sostener este reclamo tan legítimo. Así no que queremos pensar, que hemos Claudia. Incorporado, <risa> hemos incorporado a nuestros reclamos, perdón, con este termino, eh, la exigencia de un bono de fin de año también para todos los trabajadores, docentes universitarios, porque cada fin de año nosotros quedamos excluidos de... Este, los bonos de fin de año. Hay para toda la administración pública, pero allí pareciera que nosotros somos trabajadores de empresas privadas porque siempre quedamos afuera. ¿Se esbozó alguna cifra para el bono, Claudia? Mira, esto también pretensión. es irrisorio porque cada uno pone la cifra de acuerdo a su paritaria particular. Por eso decimos tiene que haber un bono que sea único para todo el mundo porque no puede ser que el trabajo virtual en la Universidad de la Patagonia eh, valga distinto a lo que es un bono en la Universidad de Lujano, a lo que es en Comahue o a lo que es en la Universidad de Hurlingham. Entonces, para nosotros tiene que haber un bono que sea único, que no sea inferior a los 10.000 o 15.000 pesos. Sabemos que esto no compensa. Eh, porque fueron más de ocho meses de, de virtualidad, eh, pero sí medianamente, insisto, puede mitigar y se convierte en un gesto de reconocimiento en términos materiales, no solamente en lo, los grandes saludos eh, por parte de la autoridad universitaria. Muy bien, Hasta no solo lo no simbólico. Tenemos, eh, no tenemos respuesta. Muy claro, bien. es muy simbólico todo, ¿no? Pero es como los médicos, salvando mucho las distancias. Los médicos han tenido una acción eh, todavía más, una actividad más esencial que la nuestra, pero la nuestra ha sido un aporte eh, social muy, muy importante en términos de la población del 1.800.000 estudiantes que hemos contenido a lo largo de estos meses. No es un tema menor porque incluso se han recibido muchos profesionales en pandemia. Ha habido nuevos profesionales de la salud que se han recibido también en tiempos de pandemia. Y todo eso porque ha habido este buena voluntad y ha habido un compromiso muy, muy grande, muy responsable por parte de las y los docentes de las universidades nacionales. Tal así cual, Claudia. Y simplemente parece, el reconocimiento. Lo mismo parece a la distancia de que ha habido un compromiso y además para responderle a los planes y a las iniciativas del Gobierno Nacional, así que es entendible que estén poniendo el grito en el cielo por esto que son derechos laborales. Jornada Nacional de Lucha, entonces en el día de hoy hay visibilización en todas las universidades nacionales, acá en la de La Pampa también. Eh, Claudia, nada, te estamos sumamente agradecidos por este rato, eh, y queremos que me gustaría quedarme charlando con vos para reflexionar sobre todo lo que estuvo pasando, pero si a diciembre van a cerrar con un 20% de pérdida, Claudia, este seguramente es porque antes les estaba yendo muy bien en los últimos cuatro años, habían ido acá parando mucho. No creo, no creo que haya sido esa la situación precisamente. La verdad no, no. es que no. Eh, sí tuvimos la posibilidad de tener una intervención mucho más decidida. ...que en esta pandemia, ¿no? Porque recordarán lo que han sido las tomas de facultades... Igual, ...las grandes movilizaciones... ...en La Pampa fueron puebladas realmente... ...que protagonizaron los compañeros y compañeras de la ADU... ...lo mismo que hicimos en la Plaza de Mayo... ...todas cuestiones que este año fue imposible hacerlo... ...y porque además entendemos las prioridades... ...somos conscientes además del desastre... ...que dejó este el gobierno anterior... ...pero esto no supone que no valoremos nuestro trabajo y que no valoremos todo el esfuerzo que hemos venido haciendo eh, para poner el hombro, como te decía en esta en esta pandemia, en esta situación tan dolorosa. Además lo que nos, lo que nos sacan a nosotros no es porque vaya a parar eh, precisamente los sectores más postergados necesariamente. Hay compromisos con deuda externa y además con grupos poderosos que todavía podrían hacer un mayor aporte y no lo van, no lo están haciendo y ponen el grito en el cielo por un aporte solidario por única vez este que tengan que pagar, ¿no? Eh, ...mira cuántos meses han pasado, cuánto aporte hubieran podido hacer estos sectores... Sin embargo, el aporte lo seguimos haciendo de manera también forzosa. Este, eh, las y los trabajadores que tenemos, vivimos de nuestro trabajo, de nuestros salario, vivimos de nuestro salario, esto es así. Esto es así, tal cual. Claudia, muchísimas gracias y bueno, quedas nuevamente dentro de nuestra agenda para volver a, a seguir el traqueteo de esta de esta marcha que seguramente no terminará acá. Ojalá que pueda cerrar el año tu sector con alguna con alguna noticia positiva y ahí vamos a estar para reflejarlo. Claro. Gracias Claudia. Esperemos que así sea. Un abrazo enorme a los compañeros de ADO y a ustedes también. Un abrazo.